las radios libres de Zaragoza llevamos nuestras ondas más lejos. ¿Quieres ayudarnos? Entra en radiotopo.org barra hazte socio e infórmate de cómo colaborar con este proyecto de las ondas libres zaragozanas. Juntos todas y todas hacemos las radios libres. ¡Colabora! Muy buenas noches, bienvenidos al Jazz Bass, el programa de jazz de Radio Topo. Todos los domingos a partir de las 11 de la noche, más o menos, ponemos música jazz para finalizar la semana. El programa de esta noche se lo vamos a dedicar a un músico muy especial y muy querido aquí en el Jazz Bass. Lo hemos puesto muchísimas veces. Es el señor Johnny Hodges, saxo alto, que todos situamos ahí en la gran orquesta de Duke Ellington. Estuvo infinidad de años. Con el Gran Duque, y bueno, pues eh, aquí lo hemos escuchado chorrocientas veces. Y eh, la, la particularidad del programa de esta noche va a ser: pues, que vamos a intentar poner música de Johnny Hotche sin que aparezca por ahí el, el Duke Ellington, algo que es bastante complicado, por no decir imposible. Eh, por ahí se nos colara no pasa nada. La cuestión es que también grabó en solitario pocas cosillas y las hemos traído pues, para escucharlas aquí pues, con todos vosotros. Así que nada, vamos a comenzar con eh, una de las primeras así, grabaciones en un disco que apareció eh, sin el duque. Por ahí estaba Johnny Hodges como líder de la sesión de grabación junto con Rex Stewart, el LP. La grabación es del año 1941. Eh, ya llevaba pues, unos uh, casi 15 años ya con la orquesta de Joe Ellington. Era todo un fenómeno. Al saxo alto y al saxo soprano. Y este LP, Apachas, eh, lleva por título Things Ain't What They Used To Be. Pero la canción que quiero poner es una de esas composiciones que hacía Joe Ellington pensando... en ese gran saxo alto que tenía y la compuso ad hoc para él y bueno, pues eh, la fue interpretando muchas veces eh, a lo largo de su carrera. Vamos a escuchar la versión que hace en este LP en este disco de, del año 1941 con Rex Stewart. Empezamos el Jazz Bass con Johnny Hodges al saxo alto y con este pedazo de tema Passion Flower Que compuso Joe Kennington pensando en él. Aquí comenzamos con el gran Johnny Hodges, Passion Flower. <tose> Esto era Passion Flower, Flor de Pasión, como uno de mis programas favoritos. Esto era el señor Johnny Hotches en el año 1941. Así para presentaros si hace falta a este personaje, el señor Johnny Hodges. Se llamaba John Cornelius Hodges. En los primeros discos, casi en solitario y tal... En ocasiones aparecía como Johnny Hotche. Le quitaban una S, como el que de Richard, también cuando empezaba. Pero luego lo debieron de corregir. Originalmente se llamaba así Johnny Hotche, o sea, John Cornelius Hotches. Y para situarnos en el tiempo, decir que... Eh, Nació en el año 1907, que a partir de 1928, por ahí, fue cuando empezó a tocar con Duke Ellington. Y había tocado con, bueno, con muchas grandes figuras... Con Chick Webb, eh, con Willie de Lyon Smith y, y muchos más, pero a partir de finales de los años 20 y hasta su fallecimiento en 1970, pues estuvo, eh, vamos, ahí recluido en la orquesta del Grandísimo Duque. En los años 50 sí que decide abandonarla durante un tiempo y es cuando aprovecha pues a sacar un buen puñado de discos que son básicamente los que me he traído. Y deja así un tanto de lado al, al duque, eh, luego con el tiempo pues volvería. Pero bueno, eh, el tío quería probar así en solitario, fue todo un acontecimiento en su, en su día, eh, Johnny Hotches, que deja el Duke Ellington? Dios mío. <risa> y os voy a poner uno de esos primeros discos así serios, importantes, que grabó pues con su propia orquesta. Eh, los músicos que lo acompañan en general pues suelen ser todos de la familia, o sea, gente que también tocaba con él en, en la orquesta de, del Gran Duque. Y en este LP que he traído, lleva por título Used to be Duke, eh, que es eh, un disco del año 1954, pues aparece mucha gente del círculo cercano a, a Duke Ellington Y aquí aparece un jovencísimo saxofonista que no era nada conocido en aquellos momentos. Y me estoy refiriendo a John Coltrane, que aquí aparece tocando el saxo tenor. John Coltrane, que parece que verdad que lo descubrió Miles Davis, poco menos, y que pues, empezó a darse a conocer en el 56 eh, a nivel mundial. Pues aquí en el año 54, es decir, dos años antes, ya estaba ahí en la orquesta de Johnny Hodges. Eh, bueno, el resto de músicos, pues eh, yo que sé, está por ahí Harry Carney, al barítono eh, Jimmy Hamilton, clarinete, bueno, mucha gente. Lawrence Brown, a ah, trombón. Mucha gente, pues eso, eh, que también pertenecía a la orquesta de Joe Carrington. Venga, vamos a poner eh, algo de este LP. Vamos a poner el primer tema, el que lo abre. una composición de Johnny Hodges que no componía mucho pero esta es un tema suyo y, y da nombre al disco así que hay que ponerla venga os dejo con este used to be Duke Johnny Hodges y su orquesta con un jovencísimo John Coltrane por ahí al saxo tenor to be Duke Johnny Hodges y su orquesta por esta John Coltrane y sé que muchos de vosotros habéis estado ahí pegando la oreja a ver si lo reconocéis y tal tengo que confesaros que que desgraciadamente en todo el disco no aparece ni un solo solo del pobre John Coltrane que estaba bueno, estaba ahí empezando y, y suficiente tenía con estar a la altura de todos estos grandes tendremos algo más de este LP Antes os he dicho unos cuantos músicos, pero pues ya que estoy, pues voy a decir todo el personal. Aparte de Johnny Hodges al saxo alto y John Coltrane al tenor, está Harry Carney al saxo barítono, Jamie Hamilton al clarinete, Harold Shorty Baker era el trompeta, Lawrence Brown trombón, eh, Richie Powell era el pianista, John Williams con trabajo y Louis Belson era el batería. Luego os pondré otra técnica más de este bonito LP. Mientras escucharemos otro, este en concreto es del año 57, lleva por título Not So Dukeish como veis todo referencias al duque. Este disco no es muy duque, <ríe> Not So Dukish, dukish. Y bueno, aquí tampoco aparece el gran Duke Ellington, pero como os decía antes, eh, todos los que lo acompañan pues... eran de la familia de hecho aquí el pianista era Billy Strayhorn que antes eh, el Passion Flower se lo ha a Duke Ellington pero bueno, era de este hombre era la mano derecha de, de Duke Ellington y hay muchas composiciones súper famosas de su orquesta que, que eran de, de Billy Strayhorn mucha gente, yo mismo pues a veces nos liamos <risa> venga, pues vamos a escuchar algo de Esta otra orquesta, eh, algunos que coinciden, eh, pero también sale Jamie Hamilton, Lares Brown... Pero eh, vamos a, a poder ahora disfrutar del saxo tenor de Ben Wester, la trompeta de Roy Eldridge y de Ray Nance. Y Ahí está también al contrabajo Jimmy Wood y Sam Wood ya da la batería. Venga, os dejo con una composición de Billy Strayhorn, el pianista. muy a la onda Passion Flower, que hemos escuchado antes, es decir, un tema así delicado para que se pudiera lucir nuestro protagonista, que tenía, pues eso, una forma de tocar el saxo alto, vamos, inconfundible, con una sensibilidad y, vamos, que pone los pelos como escarpias. Venga, pues vamos con este tema, esta composición, escrita para, para Johnny, lleva por título Three and Six, Tres y Seis. Y suena así. A ver si encendemos el aguilaplatos. Ya. Ahí va. era 3 and Six. Y venga, vamos al anterior disco y así nos despedimos de él, del Used to be Duke. Y os voy a dejar con un tema bien guapo, de todo un clásico. Y aquí nuestro amigo Johnny se sale. Es el On the Sunny Side of the Street, en la parte soleada de la Johnny Side of the Street, por el lado eh, soleado de la calle, de este used to be Duke", el primer así gran disco de Johnny Hotches, que como todos estos primeros discos que vamos a poner fueron editados, todos ellos, para el sello Verbe Records. Ahora vamos a regresar al Not So Darkish. he preparado el tema que da nombre al disco, es una composición del contrabajista. señor Jimmy Wood a partir de un riff es un tiene ahí un deje tranquilo tranquilote ideal para que se luzca nuestro colega también se luce el trompeta Roy Eldridge. O sea, es, estas son palabras mayores venga pues os dejo con este not so dukeish no tan duken not so dukey. No tan Dookie como acostumbraba. <ríe> es Johnny Hodges en los años 50 cuando abandona durante un tiempo la orquesta de Duke Ellington. Mucha gente llama a esta época a las vacaciones de Johnny Hodges, pero no estaba por ahí tocándose <ríe> El hijo estaba trabajando y sacando pues eso, discos así a su nombre. Con su propia orquesta y bueno, reclutando a gente conocida y, y del entorno. A finales de los 50 ya pues vuelve al redil, se junta con Duke Ellington, vuelve a la orquesta y bueno, también como, como siempre. Pero a finales de los 50 pues se publica un par de discos, quizás sean los más así conocidos o los que más se dejan ver por ahí de... De Johnny Hodges y lo grababa junto con Duke Ellington, así que, bueno, vamos a escuchar al duque también, <ríe> acompañando a, a su gran colega. Vamos a comenzar por el primero de ellos, grabado en el 58, publicado en el 59. El disco se llama Back to Back, eh, está a nombre de los dos, de Duke Ellington y de Johnny Hodges, lleva como subtítulo Play the Blues, hay mucho blues en este disco. Y os voy a dejar, pues eso, con un blues. Luego con el tema que abre el disco es el Wabash blues. Y por ahí, pues la sección rítmica, pues está Joe Jones a la batería, Sam Jones al contrabajo y el Duque ahí tocando el piano. El pedazo trompetista es Harry Sweet Edison. Y bueno, al saxo el enorme, grandísimo Johnny Hodges, nuestro protagonista. Pues sigamos con él. Vamos con sí. este Wabash Blues. Bueno, esto era el Wabash Blues. Johnny Hodges con Joe Linton. Ahí espalda con espalda, back to back. O Se aparecían en la portada del disco. Ahí los dos sentados en, en un par de sillas y dándose la, la espalda. <risa> Pero no estaban enfadados, ¿eh? ¿eh? Johnny Hodges en aquellos años ya había vuelto a la orquesta. Y bueno, publicaron este disco... así con mucho deje a jam session temas así pues todos muy conocidos y que ya habían tocado mil veces y que bueno pues eh, apareció a nombre de, de ambos dos como el siguiente que vamos a escuchar ahora si antes estaban espalda con espalda ahora están eh, side by side así se llamaba en el ep del año 59 eh, en este disco pues es una especie de continuación del anterior y bueno más de lo mismo y, y mejorado <risa> así pues os voy a dejar un par de temas eh, empezaremos con el primero de ellos que es un tema de Duke Ellington es el Stompy Jones y aquí, bueno, pues eh, es más de lo mismo eh, también está por ahí Harry Sweet Edison a la trompeta está el gran Ben Wester al tenor pero bueno Aquí los que se lucen son el Duque y, y Johnny Hodges, claro. Así que nada, vamos con ellos, con este Stompy Jones. era Stompy Jones Stompy Jones que salía en este eh, Side by Side el LP este del año 59 que volvía a juntar a estos dos grandes fenómenos del, del jazz además lo hacían pues con una formación pues igual no así muy habitual acostumbrados pues eso, a grandes orquestas lo hacían así con combos así más bien pequeños Eh, eso también ocurría con otros músicos de la orquesta de, de Duke Ellington Que cuando era el duque el que estaba de vacaciones Pues aprovechaban pues para grabar eh, sus cosillas Y por ahí echaban mano del Billy horn O del mismo Duke Ellington, si aparecía por ahí <risa> Vamos a seguir escuchando algo de este disco El tema que os quería poner es un clásico lleva por título Jazz, Squeeze Me But don't tease me y es lo que escucharemos a continuación. <SILENCIO> Don't squeeze me. Eh, Joke Linton con Johnny Hodges. Después del back to back, espalda con espalda, sacaron este eh, side by side. Y el siguiente disco se llamaba Ombligo con Ombligo. No, es no broma. <risa> no. Eh, venga, eh, Vamos a, a ahora a escuchar otro tema de un disco que grabó también Johnny Hodges, que ya, bueno, continuó ahí tocando en la orquesta de Duke Ellington y fue grabando bastantes discos así cuando estaba de vacaciones. Y hay uno muy chulo el año siguiente, en el año 60, que grabó a medias con el gran Jerry Mulligan. Jerry Mulligan meets Johnny Hodges se llamaba el disco. Son seis composiciones, tres de cada uno. Y vamos a escuchar eh, no una canción de Johnny Hodges, sino una de Gary Mulligan, que compuso especialmente para él, para Johnny Hodges. Lleva por título Bunny, eh, conejito. De hecho, eh, Johnny Hodges, pues tuvo a lo largo de su carrera varios motes. Al principio creo que lo llamaban Jeep, pero luego como tenía así como cara de conejo, lo llamaban The Rabbit. Y aquí pues lo de Bunny... va por ahí. <risa> pues nada, vamos a disfrutar del saxo alto de Johnny Hodges junto con el barítono de Gary Mulligan. Eh, la sección rítmica pues está compuesta por Claude Williamson al piano. El bajista es Buddy Clark, que el batería es Mel Lewis. Y vamos a escuchar este Bunny, tema de Gary Mulligan, dedicado a Johnny Hodges. あ、<音楽> Aquí estaba este Bunny. Era Johnny Hodges con Gary Mulligan en el año 1960. A lo largo de la década de los 60, pues bueno, pues estuve ahí con la orquesta de Duke Ellington, eh, grabando de vez en cuando a su nombre o con otra gente. Tiene eh, para estas mismas fechas uno un disco bien chulo con Ben Webster. Pero bueno, ya hemos escuchado algo que hacían estos dos antes. Vamos a ir pasando, pasando y, y, y, y bueno, tiene un buen puñado de, de buenos discos, el señor Johnny Hotches. Tiene uno para el sello Impulse, muy, muy chulo. Lleva por título Everybody Knows Johnny Hotches. todo el mundo conoce a Johnny Hotches. Eh, unos cuantos así muy potentes, pero nos vamos a quedar ya en el último ya que grabó. Eh, falleció en el año 70 y de este año es el disco del que os voy a poner un tema. El penúltimo ya, que ya es muy tarde. Y aquí en este disco aparece con Leon Zomas, cantante. Y nada menos que otro grandísimo saxuelto, arreglista y demás, como el señor Oliver Nelson. El disco que publicaron lleva por título Three Shades of Blue. De Johnny Hodges con estos dos fenómenos. Y os voy a dejar con... el blues de la desilusión esto lleva por título desilusión blues That make you ugly You know you make my poor heart real You use so much hair dye, baby That now your hair has lost its loss That now your hair has lost its loss now Any colors, mama. That now your hair has lost its gloss. Where it used to gleam and glitter. Now it looks just like a hang of Spanish moss. It looks just like a hang of Spanish moss now. Now I call long distance, baby, just to see if everything was all right. But when I got your number, you haven't been seen since last Friday night. Why a good woman seems to be so hard to find. Now look out, I got my baby. She don't look half as good as you. But when the tears begin to run, she grabs me. And she knows just what to do. Oh. Mama Yeah yeah yeah yeah yeah yeah no Don't don't want peace, have me understand Yeah, what good woman seems to be so hard to find Yeah yeah Bueno, este era más que Johnny Hotches era Leonzo más <ríe> tocando este Disillusion Blues, el luz de la desilusión, que aparecía en un disco a nombre de Johnny Hotches con estos fenómenos y aquí ya, pues hombre, eh, está a punto de palmarla y tocaba más bien poquito. Eh, queríamos hacer un especial dedicado a Johnny Hotches sin Duke Clinton y al final ha <ríe> acabado siendo un especial Johnny Hotches sin Johnny Hotches. <ríe> Venga, ya nos vamos a despedir hasta la próxima semana con Johnny Hodges, que ha sido el protagonista de esta noche y lo vamos a hacer con uno de esos temas que, bueno, eh, eh, cuando lo interpretaba la orquesta de Duke Ellington, pues era uno de esos momentos donde hay el hombre se lucía. <risa> vamos a finalizar con un clásico, como es el I Got It Bad, And a Ain't Good. Y con esto, un Cocho, os dejamos hasta el próximo domingo. Hasta que será, pues eso, entre una semana a partir de las 11 si queréis escuchar ya lo podéis hacer aquí en Radio Topo en el 101.8 de la FM también tenemos por ahí una página web y podéis escucharnos en streaming y los podcasts y esas cosas así que nada, nos despedimos con Johnny y este I got it bad and that ain't good hasta la próxima semana chao I'm a man of few